Aquí en la radio Puente Alto. Vamos a partir... Eh. Inmediatamente la situación es especialmente grave. Muchos de ustedes podrán decir, siempre digo lo mismo. Claro. Pero ahora es más grave que la vez anterior. <ríe> y no se dice, no se ve en las noticias, no se, no se menciona. Entonces... Para dar una idea de cómo, en contexto, ponernos en contexto de inmediato, vamos a partir con un audio. El Kremlin ha reaccionado con dureza a las recientes declaraciones del Teniente General Christopher Donahue, comandante del ejército estadounidense en Europa y África, quien sugirió la posibilidad de atacar la provincia rusa de Kaliningrado, El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov calificó estas palabras como otra declaración hostil dentro de una preocupante tendencia de retórica agresiva por parte de altos representantes militares occidentales. Durante una conferencia de prensa celebrada este viernes, Peskov advirtió que la OTAN sigue actuando como un bloque abiertamente hostil hacia Rusia. La OTAN es una herramienta de confrontación por supuesto esto nos obliga a tomar medidas apropiadas para garantizar nuestra propia seguridad, subrayos Las tensiones aumentaron tras las revelaciones del medio especializado Defense News que citó a Donahue, afirmando que Kaliningrado, el enclave ruso entre Polonia y Lituania, está completamente rodeado por fuerzas de la OTAN. Según el alto mando estadounidense, la alianza está preparada para derribar la provincia rusa... ...en un plazo inauditamente breve, gracias al nuevo plan denominado Línea de Contención del Flanco Este. Donald Hume detalló además que la operación se apoya en la plataforma de inteligencia artificial Maving Smart System... ...desarrollada por la empresa Palantir. Esta herramienta permitiría a las fuerzas aliadas recopilar y procesar grandes volúmenes de datos con rapidez sin precedentes mejorando la capacidad de respuesta y planificación de la OTAN frente a lo que considera una creciente amenaza por parte de Moscú. En respuesta Moscú ha vuelto a insistir en que la OTAN perdió hace tiempo su carácter defensivo aludiendo a las campañas militares de la alianza en Yugoslavia, Irak y Libia. Además Moscú considera que la expansión continua del bloque hacia el este así como la posible adhesión de Ucrania constituyen una amenaza directa a su seguridad nacional. Cabe mencionar que el presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado en múltiples ocasiones que la intención de Ucrania de ingresar a la OTAN fue uno de los factores determinantes para lanzar la denominada operación militar especial en territorio ucraniano en el año 2022. Desde el Kremlin también se han desestimado las reiteradas acusaciones de agresión por parte de líderes europeos, tildándola de completo disparate. Según Moscú, cualquier político sensato Entendería que tales afirmaciones No reflejan la realidad del conflicto geopolítico En curso Bueno, ahí tenemos eh, Para empezar a hacernos la idea de cómo están las cosas el, el comandante en jefe Es norteamericano El que manda las fuerzas de la OTAN Es el que manda la OTAN no es Marrute, el secretario general de la OTAN, que es un títere decorativo, político. El cargo ejecutivo es el militar norteamericano. Este es el que dijo eso, del atacar Kaliningrado, que es un, un enclave que sale de Rusia, que sale al Mar Báltico, entre Polonia y Lituania, con un, por un corredor que se llama el Corredor de Sualki, Subalki, que tiene 90 kilómetros, y por ahí los rusos pueden transitar porque hay un convenio de, que data de muchos años atrás, desde que terminó la ex Unión Soviética, y, y ese corredor permite a los rusos circular, tanto en, por carretera como, como por vía férrea, hacia Bielorrusia, por ese corredor. Y Bielorrusia es, es prácticamente Rusia, porque es un aliado eh, Fiel. Así que ese es el enclave que tiene como objetivo vigilar y tener eh, con, eh, control en el mar Báltico, para todas sus embarcaciones. Vamos con el otro. Rusia ha lanzado una advertencia directa a los países que suministran armamento de largo alcance a Ucrania afirmando que se reserva el derecho de atacar instalaciones militares en esos territorios si sus armas son utilizadas contra suelo ruso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, fue contundente durante una rueda de prensa al señalar que no cabe la menor duda de que Kiev solo puede utilizar este tipo de armamento con el apoyo directo de las naciones que lo fabrican. En ese sentido hizo una mención especial a Alemania, advirtiendo que si Ucrania emplea misiles de crucero Taurus contra Rusia, Berlín estaría involucrándose directamente en el conflicto armado. Zahárova reiteró que esta postura no es nueva. Recordó que el presidente ruso Vladimir Putin ya había dejado clara la posición de Moscú. Cualquier ataque contra territorio ruso con armas occidentales será interpretado como una agresión directa de los países de la OTAN. Rusia se considera con derecho a utilizar sus armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan el uso de sus armas contra Rusia, afirmó Zahárova. Añadiendo que en caso de una escalada, la respuesta será decidida y recíproca. Estas declaraciones se suman a las del propio presidente ruso Vladimir Putin en septiembre del año pasado, cuando advirtió que permitir a Ucrania atacar territorio ruso con armamento occidental, equivaldría a que la OTAN entrase formalmente en guerra con Rusia. Mientras tanto en Estados Unidos algunos medios señalaron que la administración del presidente Donald Trump había considerado enviar misiles de crucero de largo alcance Tomahawk a Ucrania capaces de alcanzar ciudades como Moscú o San Petersburgo. Sin embargo, el propio presidente Donald Trump desmintió esta posibilidad el día martes, asegurando que Washington no tiene planes de hacerlo. El tono de Moscú evidencia una creciente tensión internacional y lanza una señal de alarma sobre las posibles consecuencias que tendría una escalada del conflicto en territorio ruso. Bueno, ahí teníamos... Eh... Dos interesantes audios respecto que nos dan una pauta de cómo están las cosas. Al parecer, Donald Trump se ha visto obligado, finalmente, a obedecer a sus amos, que son el complejo militar-industrial. O sea, se le acabó lo pacifista que era, o que, se, o que dijo que era, o que se planteó como pacificador, como quería... Eh, Interceder por la paz en Ucrania Pero tiene que obedecer a los que mandan Los vendedores de armas Y por suerte el anticristo Por un lado ha autorizado a usar armas de largo alcance contra Rusia Por otro lado le ha dicho a Israel Que lo apoyará si ataca a Irán O sea, si vuelve a atacar a Irán, Estados Unidos apoya Y por último le ha dicho a sus vasallos europeos que están obligados a subir sus presupuestos en defensa al 5% de su PIB, de, de, de cada país, digamos, para asegurar su propia defensa, cuando en realidad lo está asegurando el negocio a los fabricantes de armas que sostienen la economía de Estados Unidos. Los norteamericanos necesitan desprenderse de Ucrania, por eso le endosan a los europeos la guerra en Ucrania, para así mantener el negocio, porque los norteamericanos deben ocuparse de China. Eso es lo que ellos piensan. Entonces le están endosando a los europeos la guerra, y así se aseguran que los europeos están obligados por, por cláusulas de la OTAN a comprarle al complejo militar industrial. Entonces están asegurando la economía por un lado, y por otro lado ellos no se gastan, sino que se van a preocupar de China. Francia y Reino Unido han amalgamado sus fuerzas y capacidades nucleares en torno a Rusia y amenazan con enviar tropas a Ucrania, a lo que Rusia responde con una guerra total. O sea, amenaza con una guerra total. Rusia está avanzando incontrarrestablemente en Ucrania, tras los objetivos planteados en 2022, o sea, la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasará cuando ya no le quede Ucrania? Porque así como va, a corto plazo no le va a quedar Ucrania. Eh, esa es la pregunta que tenemos que hacernos, mis queridos auditores. Y esta cosa va cada vez más grave. Para mostrar un botón. Por ejemplo, noticias de, que me acaban de llegar. Así, solamente le voy a leer los titulares. Masivo ataque grupal de Rusia contra instalaciones militares en Ucrania, en, todas, en muchas ciudades de Ucrania. Después, Pekín advierte a la Unión Europea tras la imposición de nuevas sanciones antirrusas. O sea, eh, China se está metiendo más eh, y, al lado de Rusia. Estados Unidos despliega armas nucleares en Reino Unido por primera vez en 17 años. El grupo de ataque del portaaviones más grande del mundo entra en el Mediterráneo. Así, por mencionar algunas cosas nomás. Bueno, seguimos a, adelante. Vamos a salir del tema de la guerra, que a ustedes no les gusta mucho, pero vamos a entrar con una tema, un tema muy interesante que lo hemos conversado más de alguna vez. ¿Por qué han empezado con la presión mundial para legalizar la eutanasia? Se está extendiendo la presión, por el mundo la presión de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Cada vez más parlamentos se están discutiendo estas propuestas, y en general, cuando se comienza a discutir, aparecen los lobbies, del derecho a morir muy bien financiados internacionalmente para que se apruebe. La aprobación de estas leyes que favorecen la eutanasia y el suicidio asistido es parte de un plan mayor y de una batalla más grande, un plan del anticristo, donde se prometen cosas que luego no se cumplen como se demostró en los países que las aprobaron ya. Porque lo que está en juego no es solamente que el anticristo cree una civilización en la tierra, con sus valores morales, sino que en el último término su meta es terminar con la vida en la tierra, porque es enemigo de la humanidad. Y ha desarrollado dos cosas que no están poniendo en peligro a todos. Primero, pudo desarrollar la idea de que la tierra es superior al hombre y que éste está abusando de ella, incluso tan solo por la cantidad de seres humanos que hay. Bueno, es, hay una parte de verdad y Efectivamente el hombre está abusando de la tierra, pero la cantidad de seres humanos que hay no es suficiente para, para colapsar la tierra. Lo que pasa es que la distribución de los recursos es, no es equitativa. Hay muchos que, pocos que tienen mucho y muchos que no tienen nada. Entonces indicó a sus secuazos que comenzarán a bajar la cantidad de población a la tierra, en la tierra a través de desalentar los nacimientos lo que trajo como consecuencia crisis económicos en los sistemas de jubilación y sistemas de salud porque cada vez, más, cada vez hay menos aportantes jóvenes por cada viejo lo que a su vez trajo un aumento considerable en los costos del sistema de salud porque hay proporcionalmente más ancianos por cada joven entonces claro, hay que matar a los viejos si está claro. y en segundo lugar el maligno pudo imponer la glorificación del hedonismo. El hedonismo es el no querer sufrir, el, la doctrina del, de la felicidad. Solamente tenemos que ser felices y vivir para el placer. Eso es el hedonismo. ¿Quién lo promueve? No es Dios, precisamente. Es el maligno. Nos quieren hacer desaparecer el sufrimiento y eso, eso mucha gente lo compra. Pero la vida es alegría y sufrimiento. Eso es estar vivos Fíjense, queridos auditores, que sin sufrimiento, el sufrimiento es el principal maestro espiritual que tenemos en este plano. es Quienes están sufriendo cuando están abatidos porque están, han perdido el trabajo, o se les, se les cayó, o perdió parte de la familia, qué sé yo, en un accidente grave, o que no saben qué hacer, que se les derrumba el mundo, ¿a quién recurren? Todos buscan a Dios, porque a veces no hay nadie que nos ayude, porque la gente a veces se, se muestra amigo cuando estamos bien, pero cuando estamos mal, todos huyen. El que nunca huye es Dios. Entonces, el principal maestro espiritual en nuestro plano es el sufrimiento. Es positivo, porque solamente en el sufrimiento nos acordamos de Dios. Cuando lo estamos pasando bien, estamos en vacaciones, o estamos en un carrete, o en un asado, o en lo que sea, no nos acordamos de Dios. Entonces es necesario sufrir. Y el mal sabe que el sufrimiento nos, nos acerca a Dios. Por eso es que nos quieren quitar el sufrimiento. De esa manera. Entonces nos venden esta idea de que debemos ser felices solamente. Vivir para ser felices y, y el placer. Pero eso es un engaño. Como somos ignorantes, les compramos la idea. Es muy atractivo lo que dicen siempre. El maligno siempre es atractivo lo que ofrece. Nunca nos va a ofrecer algo que nos asuste. Siempre nos va a ofrecer cosas maravillosas. Por eso es que nos engaña. Entonces, esa es la doctrina que están aplicando Esto especialmente en Europa y en Estados Unidos, pero va a llegar acá. Estamos en un mundo globalizado, esto va a llegar acá. Y ahora estamos siendo llamados a hacernos desaparecer a nosotros mismos cuando nos gusta como somos. Nos disgusta nuestra vida o perdemos independencia con la vejez o la enfermedad. En el caso de la eutanasia, es el personal sanitario quien administra el medicamento que provoca la muerte. En el caso del suicidio asistido, es el paciente que se autoadministra el medicamento que otra persona le proporcionó en general el médico. La argumentación pública para imponer la eutanasia es altruista, es ofrecer a los sufrientes una muerte digna. Donde el suicidio asistido o la eutanasia están permitidos, rápidamente se aflojan los controles y los requerimientos, y los sacrificados aumentan en una pendiente resfaladiza. En los últimos 20 años la ley siempre ha sido ampliada en Bélgica, agregando nuevas causales para exceder al suicidio asistido y nunca quitando causales. O sea... En Bélgica, el país, recuerden que en el país donde se encuentra la bestia, es Bélgica. Eh, ahí nos están hablando... Nos están hablando, discúlpenme... Eh, de la eutanasia y el suicidio asistido y cada vez más sin embargo esto es negado sistemáticamente cuando se discute al inicio de la aplicación para que se apruebe promesas que se lleva el viento porque una vez en funcionamiento se admite la ampliación cuando es demasiado tarde para dar marcha atrás en los países en que se aprobó una ley que permita la eutanasia o el suicidio asistido se ha comprobado tal, tal pendiente resbaladiza que lleva a que cualquiera incluso por estar cansado de la vida pueda pedir que lo sacrifiquen Y lo logra. O sea, ¿se dan cuenta? Esa gente no sabe lo que está haciendo. Están absolutamente engañados. Y son ignorantes porque no saben lo que es la vida. Otro argumento predilecto de los propulsores de la eutanasia es que hay que dejar a las personas que libre y soberanamente puedan decidir si seguir con sus vidas o terminarlas, ante situaciones de mucho dolor y sufrimiento. ¿Qué les parece? Mira que suena lindo. O sea, que libre y soberanamente puedan decidir si terminan con su vida. Si no nos corresponde a nosotros decidir eso, si nosotros no obtenemos, somos criaturas, no somos dioses. Todas las personas, como ustedes deben imaginar, que siguen el suicidio asistido o la eutanasia, son van a la perdición, eso le, que no les quepa ninguna duda. Y así suceden perversiones como la eutanasia de personas con fines económicos para que los familiares cobren la herencia. Por otro lado, es falsa que sea una buena muerte, porque muchas veces los médicos tienen que hacer varios intentos para sacrificar al paciente. Además, hacer legal el procedimiento no bajó la cantidad de eutanasias clandestinas. Luego de 20 años está en el mismo nivel que al principio en Bélgica aunque fue un argumento para su implantación. Toda esta presión a favor de la eutanasia por razones del nuevo diseño del mundo que está imponiendo el maligno ha llevado a los, a los médicos a sentirse más dueños de la vida y de la muerte, porque han incomparado la eutanasia y el suicidio asistido en los lugares en que es legal como un acto médico más. No ven contradicción ninguna entre salvar vidas y acabar con ellas. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Ese es el mundo del anticristo. Ahora, relacionado con este tema, y también muy interesante, hay aquí la propuesta del bioético Peter Singer, para justificar la expulsión de los discapacitados. O sea, esto es para, para eliminar a las personas que no son perfectamente productivas y fuertes como para... Y este es un personaje, un profesor de ética, imagínense, de ética, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, argumentó. Y este es un, uno de los secuaces eh, filósofos y teóricos del anticristo, que son los que llevan así como el Arari, Yuval Noah Arari, que también es un personaje al servicio del anticristo. Este es otro personaje al servicio del anticristo. El famoso profesor de ética de la Universidad de Princeton, Peter Singer argumentó que es razonable para el gobierno de Estados Unidos, su país, y para las empresas privadas de seguros negar el tratamiento a los bebés con discapacidades graves, lo cual hace extensivo al resto de los países y que el país debe reconocer la necesidad de poner fin intencionalmente la vida de los niños con discapacidades graves. El ateo de origen judío, Peter Singer, australiano, es exponente de la disciplina bioética conocida como utilitarismo ético. ¿Cómo se, cómo se manipulan las palabras, las palabras éticas, la palabra democracia, la palabra libertad en este mundo se, se manejan? al antojo, se malusan. Él argumenta esencialmente que el derecho a la vida está relacionado con la capacidad de un ser de inteligencia y de mantener las preferencias de la vida, que a su vez está directamente relacionado con la capacidad de sentir y comprender el dolor y el placer. Singer es un eminente defensor de la eutanasia y la zoofilia, la zoofilia como ustedes deben saber, en las relaciones sexuales con animales, entre otras visiones alternativas de la realidad. ¿Qué les parece, mis queridos? Esos son los cerebros que guían a esta humanidad, que dan las pautas de cómo tiene que ser la ética de este mundo. Consecuentemente, el recién nacido, al no haber desarrollado esa autoconciencia, puede ser eliminado. Singer contempla positivamente el infanticidio, o sea, la muerte de los niños. El niño no tiene estatus moral porque no es consciente de sí mismo. ¿Qué les parece? Concluye entonces que por debajo de un año la falta de autoconciencia de los humanos nos hace menos dignos de vivir que un gorila adulto. Un niño enfermo, llega a afirmar, merece menos dedicación que un cerdo maduro. Los bebés humanos no son personas. Su vida no parece más digna de protección que la de un feto. ¿Qué les parece? A lo largo de una entrevista radial en Nueva York, Singer se refirió repetidamente a un niño con discapacidad como ESO. No, no lo, lo trata como un humano, sino que eso, una cosa. En la sección, Singer abogó por la moralidad de la eutanasia no voluntaria, o sea, un asesinato no, no, no aprobado, sino que impuesto para los seres humanos que no son capaces de entender la elección entre la vida y la muerte entre ellos. Los niños con discapacidades graves y las personas que a través de accidente, de accidente enfermedad o vejez han perdido permanentemente la capacidad de de entender la cuestión involucrada. Para Singer, la maldad de matar a un ser humano no se basa en el hecho de que la persona esté viva y es humana. Cuando Klein le preguntó si él prevé que negar el tratamiento a infantes con discapacidad será más común en los Estados Unidos bajo la nueva ley de salud, Singer respondió, está sucediendo, no necesariamente debido a los costos. Y continuó, si un bebé nace con una hemorragia masiva en el cerebro, ¿qué significa que lo des habilitará tan severamente que si el niño vive nunca será capaz de reconocer a su madre, no será capaz de interactuar con cualquier otro ser humano y solo se encontrará allí en la cama y usted debería alimentarlo sin que otra cosa vaya a pasar. Entonces los médicos apagarán el respirador que mantiene vivo a ese bebé. No sé si están influenciados por la reducción de costos, probablemente están influenciados por el hecho de que será una carga terrible para los padres en su cuidado y no habrá calidad de vida para el niño. Así que ya estamos dando los pasos que muy a sabiendas e intencionalmente están terminando las vidas de los niños con discapacidades graves. Y creo que debemos ser más abiertos en el reconocimiento de que esto sucede. El asesinato de los bebés con graves discapacidades, le preguntan. Singer respondió, tu tal plan sería bastante razonable si se ahorra dinero que puede ser utilizado para mejores propósitos. Sostuvo la, que la mayoría de la gente diría que no quieren que sus primas mayores, por lo que los bebés que puedan experimentar la calidad cero de vida no podrán tener tratamientos costosos. Qué terrible, bueno. 99% de las personas diagnosticadas con síndrome de Down informan ser felices con sus vidas. Un estudio más reciente del aborto, ojo, 99%, o sea, casi, casi 100%, todas las personas con síndrome de Down son felices con sus vidas. El estudio más reciente del aborto después de un diagnóstico prenatal confirmado de síndrome de Down mostró que, dependiendo de varios factores, como el momento del diagnóstico prenatal, la región geográfica, el origen étnico y las creencias religiosas, las tasas de aborto, Van desde el 61% al 93% en los Estados Unidos en el caso de los niños con diagnóstico prenatal que se han detectado con Down, o sea, la mayoría los abortan, la inmensa mayoría. En Francia, donde el diagnóstico prenatal se ha consagrado en la política pública, la tasa aumenta al menos al 96%, o sea, casi el 100%. Con la tasa de determinación tan alta, la investigación realizada por el Brian co-director -co del programa de síndrome de Down del Hospital General de Massachusetts, es especialmente llamativo. Se ha demostrado que el 99% de las, de las personas con síndrome de Down son felices con sus vidas. El 97% de las personas con síndrome de Down les gusta como son. El 99% de los padres dijeron que ama a su hijo, que aman a su hijo con síndrome de Down. El 5% de los padres se sentía avergonzado por su hijo y el 97% de los hermanos y hermanas de edades entre 9 y 11 dijeron que aman a su hermano. ¿Se dan cuenta? Este, este por otro lado, este doctor es, está especialmente eh, para tratar los, los temas de Down y da estadísticas que son contundentísimas. O sea, los niños con Down son felices, están conformes como son sus padres los, los aman en, en el, casi el 100% de los casos y el, casi en el 100% de los casos sus hermanos también los aman y, y solamente el 5% de los padres se sienten avergonzados por su hijo yo tengo una, un amigo de muchos años que, que tuvo un hijo con Down y al principio estaban aterrorizados ¿qué vamos a hacer? y después de, unos 5 años después Dijeron que era lo, el mayor regalo que le había dado Dios. Era ese niño. Y así, ese caso lo conozco de cerca, pero hay muchos casos. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocerán algún caso así. Y son todos los casos, son así, son todos, ninguno está arrepentido de haber tenido un niño dado. Estoy seguro de eso. Entonces... Bueno, básicamente aquí hay más, pero no, no voy a seguir con el tema, pero lo que me interesaba destacar, esta política anticrística que se está extendiendo, con, por medio del engaño, le repiten a lo repiten a las cosas a la gente y la gente las cree, y una falsa ética guía las políticas anticrísticas de este mundo ¿cuántas veces hemos hablado de la legalidad anticrística de este mundo? ahora estamos hablando de políticas anticrísticas de asesinatos eutanasia y suicidio asistido que son asesinatos inducidos porque engañan a la gente y, y con eso la están llevando a la perdición Porque la gente no sabe lo que es la vida, no tiene idea. La vida es espiritual. Estamos de paso en este mundo, pero estamos viviendo una experiencia espiritual manifestada en la carne. Eh, entonces nos tratan como si fuéramos seres de carne, solamente, y de ahí no pasamos. Entonces, si no somos altamente productivos y no estamos perfectos, no, hay que cambiarlo. Es como que cambia la pieza una máquina que está defectuosa, así hay que eliminarlo. Todo no, nos induce a la muerte. Este mundo de muerte es un mundo que no ama la vida. Por eso que estos países, especialmente Estados Unidos, que es el promotor número uno de la muerte, no solo por estas políticas, sino por las guerras, Es el mayor promotor de guerras. Y eso es indiscutible. Tiene 856 bases norteamericanas militares fuera de su país. ¿Para qué? ¿Para vigilar qué? Acaba de poner bombas nucleares en Inglaterra. Tiene bombas nucleares en varios países de Europa. ¿Para qué? ¿Para qué intervienen en todos los países? ¿Para qué siempre están asistiendo? Guerra. ¿Para qué están cambiando de gobierno? ¿Para qué hacen golpes de Estado? ¿Para qué hacen genocidios? Los norteamericanos son genocidas. Entonces, no es que yo esté en contra de ellos, pero es, estoy hablando objetivamente de su historia. Lo que pasa es que ellos manejan los medios de comunicación masivos y son los reyes del marketing. Entonces, le lavan el cerebro a la gente, incluso a la gente de su propio país. Por eso que no, no les hacen creer a la gente que, nos, que, que ellos son los salvadores de todo, pero no es así. Justamente lo contrario. Y vamos a, a mencionar algunas cosas que le están pasando a ese país. A ese país que está sufriendo las consecuencias, está cosechando lo que ha sembrado, mis queridos auditores, y seguirá cosechando lo que ha sembrado, se los aseguro. este video antes de que empiecen a desaparecer las señales. Atención, Trump bombardeó Irán y ahora Putin acaba de romper el silencio. Lo dijo furioso, lo dijo en vivo y lo dijo con una amenaza que ya está haciendo temblar al planeta. Lo que vamos a hacer en las próximas horas va a cambiar la realidad del mundo entero. Así, frente a cámaras, frente a sus ministros, frente a la prensa internacional. Putin calificó el ataque de Trump como un acto de guerra global y aseguró que Estados Unidos cruzó una línea que jamás debía tocar. Según medios rusos, se convocó a una reunión de emergencia con sus altos mandos militares y ya se están moviendo tropas en zonas sensibles de Asia y Europa del Este. Y eso no es todo. Satélites europeos detectaron actividad naval fuera de protocolo cerca del Golfo Pérsico, minutos después del discurso de Putin. En cuestión de horas, el mapa geopolítico podría cambiar para siempre. ¿Es este el inicio de un contraataque ruso? ¿O estamos viendo cómo se construye, en tiempo real, el escenario de una guerra como no hemos visto en generaciones? Las palabras de Putin ya están siendo catalogadas por expertos como la amenaza más directa a Occidente en décadas y mientras tanto Trump guarda silencio. Comenta tu país si crees que esto apenas comienza y comparte este video antes de que. Bueno, ahí teníamos un interesante video, pero es otro el que le quiero. a desaparecer las. la segunda venida de Cristo? Atención, según la Biblia, la segunda venida de Cristo, el Hijo de Dios, vendrá como un ladrón en la noche. Nadie lo sabe. Sin embargo, apóstol Mateo, Cristo llegaría para darnos una nueva oportunidad. Si ves que nuestro mundo está corrompido, la violencia. Este lo saqué de TikTok y no pude dejar de compartirlo con ustedes, mis queridos auditores. Parece verdadero. Parece creíble, pero ¿dónde está el engaño? Vendrá para darnos una nueva oportunidad. Ese es un engaño, pero brutal. Pero brutal. Hoy, nosotros, hoy, si somos, somos inocentes, no hacemos nada. Así que esperemos de brazos cruzados que, llegue, que venga Jesucristo a darnos una nueva oportunidad. ¡Qué absurdo! ¿De dónde sacaron eso? Eso no lo dice la Biblia, me, me enardece la buena. Realmente el colmo, cómo distorsionan las cosas. Esa es obra del mal. Dicen las cosas, pero en un porcentaje pequeño hay un sesgo. Y ahí la mayoría cae, porque no saben. Entonces Jesucristo vendrá con potencia y gloria, vendrá a juzgar a la humanidad. No ha a darnos una oportunidad, vendrá a juzgarnos, porque nos, nos ha dado dos mil años de gracia, de oportunidad. A pesar de que lo, no hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo peor que podíamos hacer, porque ni siquiera cumplimos lo que estaba profetizado, sino que lo matamos, y a pesar de eso nos dio una oportunidad de dos mil años para hacer o buscar la salvación a través de las obras. Y ahora viene a juzgar, y esa es la verdad, y eso es palabra de Dios. Y ahí hay un engaño tremendo. Eso no podía no, no mencionarlo porque realmente me enerva, me enardece esa, esa forma de engaño que, que hace que caiga mucha gente en la trampa. La televisión, abierta. No, que nos quedamos de brazos cruzados. Va a venir a darnos una oportunidad. Si sí, estamos portados tan bien, pero no va a dar una oportunidad más. No, señor. Eso definitivamente no. Vamos con otro. Última hora. Putin lanza amenaza directa a Trump tras filtración de conversación con Zelensky. El contenido de la llamada sacudió el escenario mundial. Durante el diálogo, Trump preguntó si Ucrania tendría capacidad para lanzar un ataque directo contra Moscú. Putin no tardó en responder con una declaración firme que generó pánico en los pasillos de la política internacional. Me mantuve al margen del conflicto entre Israel e Irán, pero lo que hace es con Zelensky cruzó todos los límites. Tengo armamento suficiente para poner un continente de cabeza en cuestión de minutos. No me provoques. La reacción fue inmediata. Washington entró en máxima alerta. Kiev optó por el silencio estratégico En Europa, los líderes discuten medidas de emergencia. La tensión geopolítica alcanza niveles no vistos desde la Guerra Fría. Trump guardó silencio ante la amenaza, Zelensky no respondió, pero Putin dejó claro que está listo para actuar si lo provocan de nuevo. Expertos afirman que esta crisis podría ser la chispa que encienda un nuevo conflicto global. ¿Crees que el mundo está a punto de explotar? Comenta abajo y comparte este video para no perder la segunda parte. Bueno, mi querido doctor. Ahí tenía ese guardado para mencionar lo grave de la situación mundial. Eh, recordemos el mensaje de Fátima que dice que Rusia será el instrumento de castigo de la humanidad. ¿Y ¿Por qué va a ser el instrumento de castigo? Porque lo están provocando al, al extremo y va a llegar un momento que va a reventar y va va a destruir todo. ¿Por qué? Porque ha dicho, no habrá un mundo sin Rusia. porque ellos quieren destruir Rusia? <coughs> lo han dicho, no es que lo, no, no es que lo esté inventando yo. <coughs> Entonces dicen, no habrá mundo sin Rusia. ¿Qué significa eso, queridos auditores? No habrá mundo sin Rusia. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿O hay Rusia? O no hay nada. Eso es lo, eso es lo que dice claramente. Última hora. Esto ya no es una coincidencia. Estados Unidos está siendo golpeado por todos lados. Agua, fuego, viento. Y mientras tanto todos callan. Y si no es el clima, sino Dios hablando barrios enteros bajo el agua, en Luisiana casas arrastradas por ríos desbordados, en Florida los autos flotan como si fueran de papel, en Nueva York el metro colapsado convertido en un túnel de terror, lluvia tras lluvia, tormenta tras tormenta, el país más poderoso del mundo, de rodillas ante el agua, California arde. devoradas por llamas incontrolables Las montañas rojas como brasas Como se apaga un fuego Que parece venir del mismo infierno Carolina del Norte Arrasada por un huracán que surgió En solo 24 horas Georgia, sin electricidad ni comida El Golfo de México se ha convertido En una fábrica de monstruos tropicales Vientos de 200 Arrancando techos, árboles y vida El clima habla, pero muchos no escuchan Y si no es la tierra, sino el cielo tratando de despertarnos Cada desastre es una advertencia Cada tragedia una llamada a volver a Dios Pero seguimos viviendo como si fuéramos dioses Y Dios ya no está en nuestra ecuación Si estás viendo esto, no lo ignores No es solo cambio climático Ahí teníamos Otro audio respecto de lo que está pasando en Estados Unidos. Es la justicia divina, mis queridos auditores. Y aquí tenemos la prueba más clara de que es la justicia divina. algo que no puedo explicar. Fue la Virgen María. Ella salvó a esos niños. Urgente. Gobernador de Texas dice que la Virgen María salvó a los niños durante la inundación Yetch. Lo que parecía otra conferencia de prensa para hablar sobre la tragedia en Texas se transformó en una revelación que dejó a todos helados. Vi algo que no puedo explicar. Fue la Virgen María. Ella salvó a esos niños. Estas fueron las palabras del gobernador, visiblemente emocionado, al recordar el momento en que cuatro niños fueron encontrados con vida en medio del agua ilesos. Según testigos, los pequeños estaban parados sobre una roca alta, rodeados por el agua y una figura blanca, luminosa, los cubría. Algunos aseguran que fue una ilusión, otros que fue un milagro. Pero para el gobernador, no hay duda, fue la Virgen. Lo vi con mis propios ojos. No era niebla, no era una persona. Era ella, radiante, como una luz viva. En redes, el video ya es viral. Muchos lo aplauden por reconocer lo espiritual. Otros dicen que fue una estrategia para desviar la atención de los errores del gobierno. Pero hay algo que nadie puede negar. Esos niños sobrevivieron. Y nadie puede explicar cómo. No hay confirmación oficial de apariciones. Esta podría ser una creencia basada en experiencias personales. Comparte este video antes de que lo borre. Bueno, ¿por qué les puse este? Porque este gobernador de Texas fue el que dijo que si Dios fuera inmigrante lo expulsaríamos. Y fue después de eso que vino las inundaciones en Texas y las lluvias. Y después de todo eso que pasó, vio este milagro, y él mismo dice que, que fue la Virgen María. Entonces, eh, es como para tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, tenemos que ser pragmáticos y saber interpretar las cosas. El mismo había dicho y hablado en contra de Dios. Y ahora está reconociendo que fue la Virgen María la que, que salvó, porque ella misma lo, él mismo los vio, como acaba de confesar. Bueno, esas cosas les quería compartir, mis queridos auditores, antes de continuar. La necesidad de una intervención desde arriba. En el actual estado espiritual, hace, hace falta una intervención desde lo alto. Y con esto se explica, si un suceso inesperado somete al mundo bajo terror y rebeldía, momentáneamente cuando la humanidad solo presta atención a su vida terrestre, el adversario la tiene completamente bajo su control. Y eso se ve en la falta de amor grave, en delitos contra el orden divino y en ideas adversas a la Deidad, o sea, a Dios, a la Deidad eterna, y los anhelos espirituales. Y en este estado espiritual, y este estado espiritual de la humanidad, Dios lo veía de antemano, y Él le avisaba durante tiempos eternos que se iba a pronunciar a través de un suceso natural extraordinario, lo cual aparentemente hacia afuera parece ser una obra destructora, catastrófica, pero en realidad también es la salvación para un número incontable de almas, las cuales están, peligro de están en peligro de perderse en los poderes del infierno. El hombre maltrata de momento su voluntad libre de manera tan obvia que Dios le quiere advertir no seguir andando por el camino actual. <coughs> le pone la transitoriedad de sus cosas queridas ante sus ojos e intenta guiar sus pensamientos a otras cosas duraderas. La vida se acercará a los hombres de forma que les parezca casi insoportable, pero es la única posibilidad de una prestación de ayuda, que a la vez de oportunidad de ser al ser atado de una forma dura y liberarse y seguir desarrollándose en la tierra en una forma nueva. Aquí está un poco lo que hemos conversado otras veces. La vida se acercará a los hombres de forma que les parezca casi insoportable, o sea... La Dios nos destruirá nuestro mundo cómodo. Pero es la única posibilidad de una prestación de ayuda que a la vez la da la oportunidad al ser atado en una forma dura a liberarse y seguir desarrollándose en la tierra en una forma nueva. <coughs> el hombre, la criatura más avanzada, va a sentir esta obra de destrucción como una crueldad. Pero el ser inmaduro, lo va a vivir como un acto de liberación de una funda tormentosa. El hombre consciente de conocimiento sabe de la relación entre las cosas, sabe de la necesidad de una tal inversión por parte de Dios y entonces se entiende que es solo el amor divino que levanta la voz. Aunque viene un tormento innombrable por sobre la humanidad, porque de otro modo ya no se puede salvar de su declive. La muerte corporal puede ser el amanecer de una vida eterna. Pero la vida corporal, contenta en tranquilidad, puede significar la muerte espiritual. Eso es lo que estamos conversando muchas veces. Esta vida cómoda puede significar nuestra muerte espiritual. Y nosotros ni sabemos ni imaginamos lo que significa. Y lo que conlleva esto, los hombres de la tierra no pueden captarlo. Y si lo supieran, cualquier remedio para la salvación ante el declive eterno les valdría. Pero la incerteza solo se puede dominar si los hombres abrían sus sentidos voluntariamente. Así Dios los puede informar de la verdad a través de la boca humana. Pero en su ceguera prohíben cualquier trabajo espiritual y se cortan a sí mismos el camino hacia la verdad y al conocimiento. Y reina una oscuridad en la tierra que determina que los hombres son iluminados de un relámpago que enciende la luz para que puedan encontrar el camino correcto. Aquellos que son de buena voluntad. Para aquellos Dios lleva la palabra anteriormente a la tierra, para que sean avisados de la voluntad de Dios y de los tiempos aproximados, porque Dios advierte anteriormente a los hombres a que no vivan sin preparación el día que está estipulado desde las eternidades. Voy a compartir un mensaje eh, reciente del estigmatizado Giorgio Bongiovanni, diálogo, diálogo con Adoniesis. He escrito el 15 de julio del 2025. Soy Adoniesis, escuchadme. Mi lenguaje se manifiesta de mil maneras y de mil formas. Una de ellas es la expresión de la naturaleza. A través de ella manifiesto los signos que expresan mi voluntad, la obra de Cristo en la tierra, las indicaciones y las directivas que ofrezco a la confraternidad de Juan a través de la palabra del Escribiente. Observar este signo en el cielo, el número 7, que anuncia los acontecimientos que se manifestarán en los próximos siete años de vuestro tiempo, la crisis del Medio Oriente, las amenazas atómicas, La carrera armamentista nuclear ya no se utilizan como elemento disuasorio entre las distintas naciones en conflicto, como ocurría en el siglo pasado, sino con la intención de un posible uso real. Esta es la diferencia fundamental entre ayer y hoy. Por esta razón, varios países como Irán, Pakistán, India, y Corea del Norte están construyendo sus propios arsenales nucleares en un intento de competir con las potencias que ya poseen dichas armas, como Estados Unidos, Rusia e Israel, también el Reino Unido y Francia, que hace tiempo disponen de armamento nuclear. Han firmado una alianza destinada al uso conjunto de dichas armas, pero ¿contra quién? Si no es contra Rusia y China. La situación, por tanto, es gravísima. He sido generoso al conceder un plazo de siete años. Pero os advierto, escuchen bien esto, que si continúas por este camino, continuáis por este camino en muy poco tiempo, os autodestruiréis y nos veremos obligados a salvar lo salvable. A mis hijos fieles les digo, seguid adelante con fuerza, valentía y fe. Yo estoy siempre con vosotros hasta el último día. Paz, vuestro adoniesis. Así es la cosa, mis queridos auditores. A ver, no sé si nos queda, parece que nos queda todavía un... No. Vamos a continuar con lo que estábamos compartiéndoles a ustedes. Ah, antes de continuar, les voy a hacer un comentario. He visto mucho, cuidado con esto, en redes sociales, muchos eh, videos cortos que hablan de que, que la Virgen es en realidad un espíritu demoníaco, o que la gobierna un espíritu demoníaco. Para que ustedes sepan, mis queridos auditores, en los exorcismos, los verdaderos exorcistas han dicho que los demonios, porque los mismos demonios lo han confesado, porque en el nombre de Dios los demonios Actúan y no pueden mentir. Aunque ustedes no lo crean, los demonios no tienen libres de Dios. Son obedientes a Dios. Y tienen una misión que es tentar al hombre. No son malos como nosotros. ¿Me entienden? Ellos tienen esa misión y no pueden mentir. Ellos cumplen esa misión y la, se predican solamente a eso. Y cuando en el nombre de Dios se les pide que digan tal o cual cosa, la verdad, ellos han dicho quién es quién. Y a quien más le temen los, los demonios es a la Virgen, por su pureza. Más que a Jesucristo, aunque ustedes no lo crean. Entonces, es importante que sepamos eso porque eh, la Virgen María, es el ser, tan vilipendiado y despreciado, es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, el primer ser que vemos, la primera luz que vemos, es la Virgen. Aunque ustedes no lo crean. Y, y nos acompaña, nos acoge para dar el paso, porque vamos a un mundo nuevo que no, que no conocemos. Y, o por lo menos estando aquí Le tememos Después cuando ya pasamos Una cierta etapa Ya recordamos que hemos estado ahí muchas veces Pero Entonces La Virgen es madre En esencia Y es Importantísimo En la evolución De la humanidad Aunque Jesucristo Cuando estaba en la cruz, le dijo, estaba la Virgen María, su madre, y Juan, el apóstol, el único que estuvo a los pies de la cruz, y que no se acobardó y nunca traicionó, Juan. El más elevado de los apóstoles, el, el águila, por eso que Juan representa el águila, El águila es la que vuela más alto, o sea, espiritualmente es la más alta, el, el que tenía mayor conocimiento. De hecho, el, el Evangelio de Juan es el más profundo, pero por lejos. Los otros evangelios son más bien descriptivos, pero este es también, no solo descriptivo, sino que era un poco reflexivo. Entonces, evidentemente que Juan era mucho más elevado que los otros. Entonces, eh, le estaba diciendo, ahí Jesús en la cruz le dijo, Juan, he ahí tu madre. Y después le dice, madre, he ahí tu hijo, por Juan. ¿Qué es lo que significa eso? Iniciáticamente, eh, teológicamente, es muy profundo. En el fondo, les dejó la humanidad a su madre. Y a la... Y a... Y a Juan le dejó la iniciación, la iniciación de los, de los elegidos. Eso es lo que teológicamente significa. Eh, yo se los tengo que decir, no tienen por qué creerme, pero se los digo. Entonces la, la Virgen María es tremendamente importante eh, en nuestra evolución, en nuestra vida. Y en nuestra muerte. Recuerden que dice. La madre, la virgen ha sido la principal anunciadora del retorno de Cristo. Y hay muchas falsas apariciones. O mensajes falsos de la virgen. Que nos invitan solamente a, or a orar. Y a hacer ayuno y penitencia y cosas así pero no nos amonestan y no anuncian el mensaje, el retorno de Cristo. Entonces, ahí yo tengo la certeza de que esos mensajes son falsos. Porque no nos puede no amonestar. Es imposible. Un mensaje verdadero de la Virgen, primero nos amonesta, nos da esperanza y nos anuncia el retorno de su Hijo. Esas son las cosas fundamentales. Y denuncia el mal. No puede no hacerlo. Si no, no sería un mensaje verdadero. Bueno, eso es lo que le... Un, un, una anotación al margen. Y ya que hablamos de la Virgen, vamos a hablar...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 Cuando se enteró Jeremías, le arrependió diciendo, el lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y muestre su misericordia. Entonces el Señor mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube. Y la nube, mire qué curioso, una nube. Cuando Jeremías habla de la nube, entre comillas, se refiere a la chequina, o nube de gloria, que cubría el arca. Esa nube de gloria, ¿qué puede ser? Era una nube luminosa. Una, era una nave extraterrestre cubierta con una nube Que cubría el arca de la alianza y significaba la presencia de Dios En el templo de Salomón el arca estaba en el santo de los santos Y cuando Juan no muestra el arca de la alianza resulta que es una mujer Juan prepara al actor para la aparición del arca Tras el clarín de la séptima trompeta del séptimo ángel Se trata de una clara alusión a la primera y mayor batalla que luchó Israel Al entrar en la tierra prometida El verdadero Israel, por cierto, no esta cosa que tenemos ahora. Dios mandó que el pueblo elegido entrara en Lisa llevando el arca delante de ellos. De este modo, Apocalipsis 11:15 se hace eco de Josué 6:13, cuando el séptimo día tocaron las trompetas y las murallas de, de la ciudad se vinieron abajo. Para el antiguo Israel, el arca era, en cierto sentido, el arma más efectiva, pues representaba la protección y el poder de Dios omnipotente.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 Ese es el final del capítulo 11, viene el capítulo 12, que dice en el primer versículo, entonces se abrió el templo de Dios en el cielo y apareció el arca de la alianza. Lo dice la Biblia, en el Apocalipsis, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Ahí tenemos que en la Biblia nos está diciendo que María es el arca de la alianza. Juan Juan nos ha mostrado el arca de la alianza y resulta que es... Una mujer. Para comprenderlo debemos considerar, en primer lugar, qué es lo que hacía tan santa y especial el arca. Efectivamente, lo que hacía santa era su contenido. Allí estaban los diez mandamientos, la palabra de Dios inscrita por el dedo de Dios, el maná, el pan milagroso enviado por Dios para alimentar a su pueblo en el desierto y la vara sacerdotal de Aarón.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 De viejos tiempos, el cuerpo de María contenía la persona divina del sacerdote eterno, Jesucristo. Lo que vio San Juan en el templo del cielo era mucho más grande que el arca de la antigua alianza. Juan vio el arca de la nueva alianza, el vaso escogido para llevar al mundo de la alianza de Dios de una vez y para siempre. ¿Por qué Juan vio eso? Porque Juan fue bienaventurado, porque fue el único que creyó sin ver de los apóstoles. Y él fue el que vio el único apóstol que vio la asunción de la Virgen. A él se le dio esa posibilidad porque no traicionó a Cristo jamás. Estuvo ahí a los pies de la cruz. No lo no lo no se escondió en forma cobarde como lo hicieron los otros. Los otros todos se escondieron. Después pues Jesús los perdonó cuando resucitó, por cierto, pero pero se. se escondieron. Entonces, estaban un peldaño abajo de, de Juan. Ya. no quiero, no quiero profundizar más en esto porque pueden encontrarlo muy denso y no, no, es la idea, pero pero qué importante este análisis que se hace acá, es muy, muy importante. que habla, y ahora mis queridos auditores que, que estamos en la parte final de la Apocalipsis, todo esto que estoy diciendo, que yo no lo digo, sino yo lo leo, lo comparto, porque yo no soy nadie, pero sí les va a que claro a ustedes también la importancia de la Virgen María. En momentos muy importantes, momentos duros, en momentos a lo mejor en que estemos a punto de morir, van a ver ustedes, la importancia de la Virgen. <coughs> la más humilde, la más humillada, la más filipendiada está ahí siempre. Bueno, continuamos entonces, mis queridos auditores. Tenemos hartas cosas que compartir con un <coughs> Con las enseñanzas de Don Giovanni. Nunca me echaré atrás porque he conocido a este Dios que es verdaderamente amor infinito. Es intransigente. Es duro. Pero cuando ve que eres fiel, no te devuelve lo que has dado, sino que te da mil veces más. Así que, ¿cómo no voy a amar a este Dios? Por eso estoy enamorado de él. <coughs> Incluso de su severidad, que a veces tengo que trasladar a mis hermanos. Por eso doy gracias a Jesús. Le agradezco eternamente porque me hizo conocer a este Padre suyo que existe. Él existe porque hay Cristo y no viceversa. Cristo puede existir sin Dios, pero no hay Dios sin Cristo. La reencarnación es una ley cósmica que evidentemente hay que obedecer, pero si Dios quiere anularla, debemos adaptarnos. Esto es para decir lo que Dios puede hacerlo todo. Nosotros debemos obedecer. Cristo elige una criatura y si la criatura responde a este acto de amor, él la lleva a una dimensión donde no hay karma. Si por el contrario la criatura rechaza este pacto con Dios experimentará el karma y por lo tanto no será llevada por él a entrar en esa dimensión que es el reino. La ley, por tanto, permanece como tal en la tercera dimensión donde está la criatura, pero en la dimensión del Señor no hay karma y por tanto en ese sentido lo anula, pero no cambia la ley. La ley evoluciona según la manifestación de la vida ante ti, pero siempre permanece igual. Esto quiere decir que si la manifestación de vida que tienes delante es superior, entonces la ley será superior sin cambiar un ápice, lo que Dios ha establecido. Esta posibilidad es la última vez que la tenemos. Si no la aceptamos hoy, permaneceremos en el, karma, en el karma durante miles y miles de años. Solo aquellos que hayan aceptado el valor que Cristo nos exige, pasarán a la dimensión de la luz donde no hay karma. En la dimensión de los ángeles a veces hay segunda muerte, pero no karma. Esto significa que si un ángel cae, no tiene karma, sino va directamente a la segunda muerte. No basta con confiar en Jesús de Nazaret. La comprensión de Dios es secundaria, así como el conocimiento que desarrollaremos. Desarrollaremos. Ahora debemos confiar en Jesús. Tengo dos respuestas a esto. La primera es la respuesta humana respecto de la justicia en esta tierra. El derecho a la autodefensa está en el instinto natural de la vida. En los animales, el atacante intenta defenderse. Y si lo consigue, prevalece. De lo contrario sucumbe y no porque haya un bueno y un malo. Este proceso concierne al instinto de conservación de la vida en todos los planetas de la tercera dimensión. Así como al reciclaje continuo de la vida animales que se alimentan de animales, plantas, animales que atacan con, por pura ferocidad, animales que son completamente inofensivos. Todo forma parte del equilibrio de la naturaleza. El hombre dotado de inteligencia individual Ego Sum debe ser dueño del equilibrio y evolución del espíritu de la sociedad del planeta en que se encuentra. La justicia de la tercera dimensión debe garantizar el derecho a la supervivencia. Esto está regulado por el derecho que tienen las naciones. Por ejemplo, no se puede aplicar la justicia personal, de lo contrario habría barbarie. La justicia debe estar regulada por las leyes de los estados, al igual que la legítima defensa. Esto está en el Código Penal de los Países Civilizados. El derecho a la defensa de un soldado es lícito si su patria es atacada, pero su país debe ser realmente atacado. Si la agresión contra la patria se produce porque la nación de origen del soldado ha vendido su alma al diablo, entonces esta regla ya no se aplica. Rusia, por ejemplo, no atacó Ucrania por deseo propio. Lo hizo porque se vio obligada, ya que la OTAN quiere instalar allí armas nucleares. Esto no significa que Putin sea un santo, pero es una acción lícita. Si yo fuera soldado, en cualquier caso, desertaría porque estoy en contra de la guerra, sin peros, y haría como Gandhi, e impediría que la comunidad a la que pertenezco fuera atacada por el karma. Gandhi nos enseñó esto. Mejor una lucha pacífica sin violencia que cargar con el karma. Otro asunto concierne a las almas inocentes y puras. Si las defendemos, no nos cargaremos de karma, sino que pasaremos a la dimensión superior. Estas son las leyes humanas y las leyes divinas. Con respecto a la pregunta que me han formulado, Hay una respuesta espiritual que quiero ampliarles. Hay principios que son no matar, no robar, amar al prójimo, etc. Hay que respetar estos principios, pero si la violencia pone en peligro la vida de tu familia, de tus hermanos o la tuya propia, si has asumido responsabilidades ante la sociedad, tienes derecho por parte de Dios a defenderte y si es necesario también a matar a quienes hacen daño a tus seres queridos. Si matas a una persona que te está apuñalando, sin duda que te estás defendiendo en legítima defensa. Pero sigues cargando con el karma porque la ley divina habría preferido que te mataran. Hay una excepción. Si has elegido, ha sido elegido por Dios para una misión y tienes responsabilidades con esa misión, tienes que defenderte. Si has sido elegido para ser el líder de una comunidad y llevar el mensaje de Dios, tienes derecho a matar a aquellos que quieren hacerte daño y debes hacerlo no por ti sino por la causa a la que sirves. Así que hay muchas enviantas a la ley espiritual. Desde el punto de vista extraterrestre, la cuestión es muy sencilla. Los extraterrestres no tienen pueblos, naciones ni fronteras, sino que son un solo pueblo, una sola comunidad instalada en diferentes territorios geográficos, no naciones. Y por eso nos dirían, ¿qué son los pueblos? Si todos ustedes habitan en el mismo lugar. Para ellos es un lenguaje incomprensible el que utilizamos. Así que la pregunta descalifica cualquier tipo de respuesta porque nos consideran una única civilización. Los terrícolas piensan que tienen razas y pueblos diferentes, fronteras, pasaportes, territorios y documentos de identidad. Imagínense, dirían los extraterrestres, que las cucarachas de un barrio de Palermo le preguntan al alcalde si como pueblo puede defenderse o no de otras cucarachas de razas diferentes. El alcalde les diría... Que como todas son cucarachas, deben ser cucarachas y quererse porque el mundo no es el que se vive en las cloacas. El mundo real es infinito y está lleno de gente decente y evolucionado, le diría el alcalde. Esta es la respuesta de los extraterrestres a tal pregunta. No hablan de razas, sino de culturas, en todo caso. ¿Por qué Dios no suelta su brazo de, de su justicia? Dios tiene miedo, en un sentido metafórico. Perdón. Dios tiene miedo en un sentido metafórico y está frenando este proceso de justicia divina. Teme que nos perdamos porque no resistiremos la puesta en escena de su juicio. Es decir, que aún no estamos preparados para la aplicación de esta severa justicia, porque la perfecta justicia de Dios puede no perdonar a las personas que amamos, esposas, maridos, padres, primos, amigos, hombres, mujeres que amamos y que tal vez pensamos que merecen un premio. Si Dios los ejecuta antes que nosotros y no estamos preparados para esta conciencia y dudamos, tendrá que ejecutarnos a nosotros también. Y entonces, estos acontecimientos que sucederán, incluyendo el juicio, son desde nuestro punto de vista lentos, porque tenemos que realizar esto. Aquellos a quienes Dios ha elegido, Él quiere que sean ayudados y llevados a la perfecta realización de su justicia. Mientras que en su dimensión la justicia es el perdón, En la tercera dimensión, donde está el infierno, la suya es el ojo por ojo, diente por diente. Esto significa que si yo no merezco entrar en el reino, tú debes aceptarlo de antemano de Dios. Por eso estamos aquí juntos para trabajar, sufrir, abrazar y explicar estas verdades. Porque nosotros antes del juicio debemos ser perfectos en aceptar todo lo que Dios decretará para cada uno de nosotros. Yo os aseguro que incluso yo tengo familiares y amigos a los que quiero mucho. Y temo que no lo consigan en este proceso. He hecho una prueba conmigo mismo. He simulado a personas que quiero infinitamente. Dejando la obra o sufriendo la justicia de Dios. Y sé que podría decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tú o él? Y ya al hacerlo le estoy respondiendo y no soy digno de ser salvado. Entonces, ¿quién se salva? Muy pocos. Así que esperamos la venida de Cristo con justicia. Pero os invito a acelerarla todos los días juntos aceptando el juicio de Dios tal como es, sin peros. <coughs> Vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores y después continuamos, ¿le parece? Creo que lo primero es eso. ¿A quién representan los extraterrestres? Pregunta Josefina. ¿A quién representan los extraterrestres, mi querido auditor? Es una buena pregunta. Los extraterrestres que están aquí y que llegan aquí son seres buenos, no como nos lo han pintado en las películas. Los dueños de Hollywood son hijos del demonio. Eh, los extraterrestres representan la más alta voluntad del cielo. Ellos no son dioses. Ni siquiera son seres de luz, pero son ángeles de la cuarta dimensión, más elevados, que, uno, que han optado por hacer la voluntad de Dios. Y por eso sirven a Dios. Ellos no son Dios ni representan la voluntad de Dios misma, pero siguen la voluntad de Dios. por porque renunciaron a su libre albedrío al comprender exactamente las enseñanzas espirituales y el valor que tienen. Dijeron, yo voy a seguir la voluntad divina y entonces renuncio a mi libre albedrío y como tal me dedico a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer, ayudar a esta civilización retrasada que es la nuestra, una, situación, una civilización primitiva, que se cree tecnológicamente adelantada, que se cree con arrogancia prácticamente los únicos seres del universo, una cosa que no tiene ninguna lógica, ni, ni puede ser inteligente creer eso, ni siquiera aunque seas ateo y no creas nada, por un raciocinio lógico, no puede ser, Y tú tuvieras el cielo infinito, es imposible que seamos los únicos de una cosa de... aunque nunca hayas visto nada. Entonces, los seres extraterrestres, la palabra extraterrestre, se ha usado de tal forma y han logrado decirla prácticamente, hacerlo como una sinonimia a, a, a un demonio. Porque siempre dicen, un extraterrestre hizo tal cosa, como que fueran seres malignos, y los únicos seres malignos somos nosotros, mi querido auditor. Entonces, los extraterrestres son seres de la cuarta dimensión, pero representan la más alta voluntad del cielo, porque ellos saben y se les comunica, los seres de la quinta dimensión le comunican a ellos lo que tienen que hacer, y los de la los de la quinta reciben la, la orden de los de la sexta los de la sexta y séptima prácticamente son lo mismo y están en contacto con el Espíritu Santo que es el verdadero Dios entonces la voluntad de todos es una y es la voluntad de Dios y para eso están esos seres extraterrestres, en este momento hay una raza que es la civilización Apu que está preocupado de evitar, al menos por ahora, una guerra nuclear. Al menos por ahora. No va a ser siempre. No va a ser siempre. En un momento determinado van a soltar y vamos a quedar a disposición de nuestras estúpidas elecciones y nuestro equivocado mal uso del libre albedrío. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué los aterrizos no lo actúan hoy ya la tierra y sacaban las guerras? Pregunta Elena. Mi querida Elena. Una pregunta lógica. Sería fácil, ¿cierto? Porque respondí. Repitiendo lo que dije en la pregunta anterior Ellos siguen la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios es el libre albedrío del hombre Para hacer el bien o para hacer el mal Existen leyes que no podemos burlarlas La ley del karma, por ejemplo Nosotros hemos creado armas, armas para matar para matar, queremos matar, matar, matar, perfeccionamos y la tecnología de nuestro mundo se basa en la industria de la muerte. Y ahí de repente salen cosas como para los civiles, pero la industria y, el, y la investigación de la industria tecnológica va en función de la muerte, de la guerra, de las armas. Entonces si nosotros generamos eso como una acción, tiene que haber una reacción que es un karma Una ley del péndulo, si tú desplazas un péndulo hacia un lado, se devuelve. Si tú haces armas para matar, vas a recibir el resultado de ese uso de armas. O sea, vas a recibir muerte. No puedes cosechar paz si produces y toda tu economía se dedica a hacer armas. Y la economía de un país se fundamenta en la industria de armas, ¿cómo vamos a cosechar paz? ¿Cómo vamos a hablar de justicia, de democracia y libertad? Si estamos generando un karma a diario, a cada instante, vengámosle más plata al, al, a la defensa, pongámosle más plata al mundo militar, pongámosle más plata. Estamos generando, creamos las bombas atómicas contra las leyes de la naturaleza partimos un átomo. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Ahí está la prohibición. A eso se refiere lo que dice la Biblia, no lo que dice el oscura que es el matrimonio. Eso es absolutamente falso. Lo que Dios ha unido es el átomo y que el hombre no lo debe separar. Porque ahí está generando elegías digregantes de tremendo que van en contra de la evolución del hombre, hemos hablado de ese tema acá entonces sería muy fácil mi querida auditora que intervinieran pero Dios no quiere que nosotros hagamos la voluntad de él por miedo o a la fuerza que no, quiere que hagamos por libre elección porque de esa manera Evolucionamos, no a la fuerza, no con una camisa de fuerza. ¿Qué, qué gracia tiene? Sería como que un, un profesor tome un examen, ponga la pregunta y al lado la respuesta. ¿Dónde estaría el mérito de los alumnos, mi querida auditora? No sirve, así no es. La evolución se produce con elecciones correctas. Pero por libre elección no hay otra forma de evolucionar. No existe. Desde el interior hacia el exterior. Cuando tú sientes un impulso desde el interior a hacer algo. Así evolucionamos. Entonces, por eso no intervienen. Porque respetan el libre albedrío que Dios nos dio como la única forma de evolucionar hacia formas superiores de conciencia. Aunque ciertamente nos hemos equivocado muchas veces. Pero a pesar de ello es la única forma. Entonces claro, siempre los que pasan de curso son pocos. Pero esos evolucionan. El resto se queda. Entonces... Esa es mi respuesta, mi querida auditora. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje espiritual para el planeta Tierra de todo lo que estamos viviendo? Pregunta Mario Ordóñez. ¿Cuál es el aprendizaje espiritual? Interesante la pregunta, mi querido amigo. Lamentablemente, el aprendizaje espiritual es nulo mientras no haya catástrofes. Porque el hombre está estupidizado, es un verdadero zombi. Es apático, indiferente, cómodo, no hace nada, no se mueve, no, se, eh, no cree nada. Todo lo cuestiona, sin, a veces sin razón ninguna. Siendo ignorante cuestionan todo. Para cuestionar hay que saber, hay que tener alguna noción de las cosas. Pero no, el hombre hoy día cuestiona todo, aunque es ignorante, pero cuestiona todo. Ah, eso es un truco, dice. Pero por decirlo, no, no porque realmente tenga bases sólidas para pensar que es un truco, ¿te fijas? Entonces, mientras no se caiga el mundo, no vamos a avanzar. Y la prueba de eso, ¿sabes cuál es? Hace un ratito atrás pasamos una, un audio del gobernador de Texas, que reconoció a la Virgen María el mismo que había despreciado a Dios y que vino la inundación, la catástrofe increíble en el estado de Texas, una cosa nunca vista, pero que nunca se vio. <coughs> Recuerden que Texas es un estado, para los que saben un poco de geografía, y que, Texas es bastante seco, es casi desértico, y sin embargo vienen inundaciones nunca vistas. Y el hombre, ateo y, y, y despreciando a Dios, tuvo que reconocer el milagro y vio a la Virgen. Entonces, en, en una catástrofe extrema, en un cataclismo, en una situación como esa, el hombre cambió. Entonces, ahí podemos decir que ese personaje evolucionó. Seguramente en privado se arrepintió de lo que había dicho y después se le mostró algo y con eso dio un salto, fija, dejó de ser quien era y pasó a ser un creyente, devoto a lo mejor y con fe, fija, por lo que vio. Entonces ahí tienes un ejemplo, Pero mientras no pase nada, no vamos a evolucionar, mi querido doctor. Eso te lo aseguro. Te lo aseguro 100%. Mientras no tengamos en las narices la catástrofe de acá, no vamos a evolucionar. Vamos a estar ahí pensando que, que lo que estamos viendo en otros países no nos va a llegar que las bombas no nos van a llegar. Y que lo, las catástrofes que estamos viendo, ah, pero es como, es como una película, es como un video. Ah, ya. Yeah. Pero eso no nos llega, eso está por allá. Entonces así no vamos a evolucionar. Solamente evolucionamos con la catástrofe. Mi querido auditor. Revisemos la pregunta, si se queda algo. Se puede esperar un futuro gobierno comunista en nuestro país. Ah, no, pero Actual es. para el planeta Tierra de todo lo que estamos viviendo. Pregunta Mario Ordóñez. ¿Se puede esperar? Bueno ahí está mi querido amigo Mario. Eh, creo que esa es la, la respuesta que corresponde a su pregunta. Vamos con otra pregunta. ¿Qué ¿Se puede esperar de un futuro gobierno comunista en nuestro país? ¿Qué pasa si este gobierno sale elegido comunista, sabiendo que ellos no adoran a Dios? ¿Qué se puede esperar? Mi querido auditor, nunca va a haber un gobierno comunista en este país. Aunque se diga comunista, no existe esa posibilidad. Hemos dicho hasta el cansancio, mi querido auditor, pero hasta el cansancio. Aquí hay un solo poder mundial que piense que hay derecha izquierda y comunista y cosas, esas son fachadas que quedaron de tiempos antiguos donde se luchaba por ideología. Hoy día nadie es comunista, aunque diga que pertenece al Partido Comunista. Nadie puede ser comunista. porque no? Porque hay un poder mundial y, y ese es el que gobierna el mundo. Y para allá... Vamos, y hace todas las cosas que hemos estado describiendo durante el programa Ese poder mundial Y va contra las cosas de Dios Y, va contra, y ese es el poder que, que fomenta las guerras y es, Ese es el único poder que existe y, y el gobierno que salga no va a poder hacer más que la agenda que está trazada, mi querido Víctor Por quienes mandan el mundo Así que da lo mismo que salga este o aquel No quiero poner nombre porque no me gusta Pero va a pasar lo mismo Si sale aquel, van a gritar más los de los del lado de la izquierda. Si sale la, la que se dice o que se o que está inscrita en el Partido Comunista, pero en realidad no puede ser comunista, o no puede gobernar como comunista, o menos imponer el comunismo. Cuando hay un solo poder mundial que no lo va a permitir, y, y además está la fuerza armada. pero claro... Entonces, no es imposible. Va a ser igual que el gobierno de Boris, que partió, a, la primera cosa que hizo cuando asumió, partió a hacerle reverencia al gobierno norteamericano y al Fondo Monetario Internacional. Para que no se pusieran nerviosos, les dijo, yo voy a gobernar y voy a acatar todo lo que digan ustedes. Ese era el, ese el gobierno comunista de Boris. Entonces... No existe ninguna posibilidad de gobierno comunista, mi querido doctor. Ninguna posibilidad. Son puros nombres, fachadas. Eso ya no existe. Eso quedó atrás. Ahora está el gobierno del anticristo contra los que luchan contra, por, contra el anticristo, que son cuatro gatos. Eso es lo que hay ahora. Pedro Sánchez, por ejemplo, el presidente español, se decía comunista, <ríe> y está haciendo lo mismo que hace Trump. Entonces, ¿de qué comunismo me hablan? Sí, sí, me da risa cuando dicen esas cosas, porque realmente no, no existe eso, no existe. El único país comunista es Corea del Norte y está aislado y no, no lo molestan porque tiene armas nucleares. Rusia no es comunista, es capitalista. Y, y su principal oposición es el Partido Comunista dentro de Rusia, aunque tú no lo creas. Y además, en, en China es China comunista, el part Partido Comunista gobierna, pero es un, un es un capitalismo especial para las empresas, con un montón de garantías. O sea, viven un capitalismo, un país que vive capitalismo en la parte empresarial y un comunismo entre comillas. Eh, a nivel de, de pueblo digamos, ¿ya? pero y por eso que lo tomaron como ejemplo en el, en el caso del foro de Davos eh, lo llevaron como estrella a Xi Jinping en el año do, 2021 para que explicara cómo funcionaba su gobierno, su sistema porque es el sistema que quieren adoptar el nuevo orden mundial cuando se imponga el anticristo cuando sea la dictadura única mundial formal porque existe una dictadura mundial hoy día pero no está formal está informal el poder está igual pero es informal después va a ser formal y declarada por eso lo hago la diferencia Bueno, vamos con otra pregunta. ¿De dónde vienen viene a la Tierra y cuál es el objetivo de... de...? dónde vienen los principales extraterrestres que vienen a la Tierra y cuál es el objetivo de ellos? Pregunta Mario Lin. Yo diría que las principales razas extraterrestres que están más comprometidas con, con nosotros son las de nuestro Sistema Solar, de, la, de las lunas de Venus, en nuestro Sistema Solar, y de, de otro Sistema Solar, fuera de nuestro Sistema Solar, de las playas. Esas son las principales razas extraterrestres que vemos acá y el objetivo de ellos es, mi querido auditor, la evolución de nosotros. Nosotros somos una civilización primitiva, atrasada, desde el punto de vista espiritual, muy atrasada. Estamos atrasando no solo la evolución de nuestro planeta, sino que también la evolución de nuestro sistema solar y por ende también, aunque tú no lo creas, de la galaxia. Entonces es necesario que avancemos. Se han hecho muchos intentos para hacer avanzar la civilización de la Tierra. Muchos. Muchos podríamos hablar un buen rato de ese tema, pero muchos ejemplos son en la Lemuria, en la Atlántida, pero después la el, el cruce de los de los hijas de Dios con los los hijos de Dios con las hijas de los hombres que aparece en el Génesis 6. Dios permitió eso para mejorar la genética. Después el pueblo elegido de Israel hace 3000 años una genética superior que después traicionó y por tanto se convirtió en una cayó en la segunda muerte y, y se convirtió en una genética inferior desde el punto de vista espiritual, como por ejemplo, mira, mira lo que son hoy día los que se dicen Estado de Israel, ahí tienen los fariseos del, de este tiempo, esa es la genética. Gente que está en la segunda muerte, ellos están condenados ya, eh, absolutamente condenados, su alma va a la perdición. Entonces, <coughs> se pusieron en el Estado de Israel para engañar a la gente porque son, saben que somos ignorantes. Entonces, así mantuvieron un discurso mucho tiempo, se les ha ido cayendo el discurso porque el genocidio se ha ido mostrando en todas partes, y algunos se han dado cuenta que no son lo que ellos dicen ser. Entonces, Israel, este Estado de Israel, fraudulentamente llamado Israel hace 77 años, eh, dista mucho del, del Israel de hace 3.000 años. Y bueno... Eh, El objetivo, entonces, de las razas extraterrestres que nos visiten, incluso la, las bases extraterrestres que hay en la Luna hace 150.000 años, es la evolución de nuestro planeta. Ellos están para tutelarnos, porque somos pequeñitos espiritualmente. Y cuando una plantita es pequeñita hay que cuidarla mucho, echarle agua, echarle, pero que no se inunde, pero mantenerla húmeda, en fin. Tiene muchos cuidados. Entonces nosotros que somos primitivos necesitamos muchos cuidados espirituales para, para que podamos evolucionar. No nos pueden nos pueden tutelar, pero no, no nos pueden hacer todo. Fíjate que nos han salvado siete más, nueve veces de la catástrofe. Nosotros no estaríamos aquí conversando si no fuera por ellos, mi querida auditora. Entonces, esa es la misión que ellos tienen. Eso forma parte de la tutela. Por, por ahora han impedido el uso de las armas nucleares seis veces. Han limpiado el océano Atlántico, eh, perdón, el Pacífico, de la contaminación de Fukushima dos veces. Entonces, eso es lo que hacen ellos por nosotros, que no es poca cosa. Pero eso no sale en las noticias, pues, así que es muy probable que no lo creas. ¿Cierto? Bueno. Seguimos entonces. En tiempos de Jesús... Hubo apóstoles que tuvieron hijos que no creyeron al Maestro y Jesús los mandó al infierno. Para un padre esto no es fácil de aceptar, ¿verdad? Para aceptarlo hay que recorrer el camino del sufrimiento, de los acontecimientos mundiales y esperar, esperar que la justicia de Dios sea justa aunque nos duela. Aceptar no significa no sufrir. A veces tenemos miedo de no ser capaces de superar una prueba trivial y mucho menos si Dios nos envía una gran prueba como ver que nuestra mujer o nuestro hijo no entran en el reino de Dios. Debemos prepararnos ahora para el juicio de Dios, y debemos hacerlo nosotros que conocemos la verdad mejor que los demás. Esto, en mi opinión, es un trabajo que debemos hacer. También hay otra razón por la que el juicio final aún no se ha cumplido. El número de los que se van a salvar no está completo. En efecto, hay un número de condenados, pero también de salvados. Si este número aún no está completo, entonces el juicio aún no ha llegado. Por eso, incesantemente debemos hablar, es decir, hacer conferencia y decir la verdad. La otra cosa que debemos comprender es la siguiente. La solidaridad que brindamos a los justos no está vinculada al hecho de que, al hacerlo, cambiaremos la sociedad. Este acto de apoyar a los justos lo hacemos con gran amor para mostrar a Dios que queremos su justicia y su verdad porque no cambiaremos esta sociedad. Por eso Dios envía profetas a la tierra, llamados por nosotros los justos, porque quiere ver si estamos dispuestos a dar la vida por la verdad, nosotros que somos, entre comillas, potenciales elegidos. Y no debemos hacerlo desde atrás de un ordenador o sentados en casa, sino en la calle. Por eso Dios ha enviado a los justos. Y yo os insto tanto a que salgáis a la calle, porque os quiero y porque deseo que seáis elegidos, porque si no ponemos la cara en la arena ante las fieras, no tendremos elección, porque el profeta que Dios envía, el justo, no nos necesita, somos nosotros los que neces lo necesitamos a Él. Así que nuestra supuesta solidaridad con los justos, la ayuda que le damos, la protección que ofrecemos, las protestas que hacemos, el testimonio que damos, ¿sirven para ser elegidos y no para salvar? a los que ya están salvados. Escuchad y meditad profundamente, pues es cierto que aquellos que meditando no habrán comprendido, no se habrán conocido a sí mismos, ni son dignos de glorificar la verba que Dios ha pronunciado para conocer la verdad, la justicia y el amor de su reino celestial. Estas son las lecciones que nos han sido transmitidas. Atesorémoslas, transformémolas en acciones a favor de la vida y realizando nuestra verdadera identidad. Reporte al comandante de los ejércitos celestiales, Adoniesis, de la tierra al cielo. El planeta gime de dolor a causa de la irreversible contaminación radioactiva, de la cantidad de elementos tóxicos y escorias nefastas de todo tipo en el aire y en las aguas que la sociedad humana ha provocado. El apocalipsis arrecia en todas o casi todas las naciones, como dijo en su momento el Papa Francisco. La tercera guerra está en curso a pedazos. Millones de muertos en la tierra por hambre, sed y enfermedades de todo tipo. Los niños que el Señor ama sufren y mueren en medio de las guerras absurdas e inútiles. La peste de las neuronas del sereno, del cerebro galopa como un asno loco y pocos, de verdad pocos seres humanos son sensibles a los valores críticos. Es necesaria, Señor de los ejércitos, una intervención vuestra, no solo para salvar lo salvable, sino para preservar a los elegidos, los cuales arriesgan de perderse, también ellos y tú, Señor Adoniesis, no bien los tiempos. Yo y nosotros, tus servidores, estamos aquí para ser testigos de los justos y de la verdad que tu Hijo Jesucristo, el Mesías, ha prodigado sobre la tierra. Padre, escúchame y responde, si lo deseas, a la llamada de tu fiel servidor. Eres generoso con nosotros, Señor, pero la tristeza quema nuestros corazones al ver que los vivos envidian a los muertos, por lo que sus ojos se ven obligados a ver y sus carnes a padecer. Se refiere especialmente a Palestina. No nos rendiremos nunca, y la resistencia contra la tiranía es y será nuestro pan cotidiano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y tú lo sabes, Padre nuestro. El mundo está en tus manos. Protégelo, te ruego. Preserva a mis hermanos y a tus niños del mal que se extiende en este atormentado y maravilloso planeta. Te ruego, padre, te ruego. Eso es un, un mensaje de, de Giorgio Bon Giovanni al padre. Y el padre responde. Soy Adonisius, el comandante. Escucha, hijo. Me conmueve tu pedido y suscita en mí... Espíritu, un sentimiento de misericordia y de justicia. La verdad está delante de los ojos del mundo, Hijo. La humanidad ha hecho su elección. Ninguna redención. Sin embargo, el reino prometido será instaurado en la tierra con los elegidos, y esto tú lo sabes bien. Dentro de no mucho tiempo desencadenaré los higos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, para detener la locura humana y evitar el holocausto nuclear. Eso ya está pasando. Los ángeles de la confederación vigilan atentamente los acontecimientos y están listos para intervenir en cualquier momento. No puedo hacer nada y no quiero hacer nada para detener el curso de los acontecimientos, hijo. ¿Me dan cuenta? O sea, ahí para la pregunta de los auditores. No puede hacer nada ni quiere hacer nada para tener curso de acontecimientos, hijo. El deicidio, o sea, el asesinato de Dios y el genocidio que el pueblo que había elegido ha perpetrado, el odio y la violencia puesta en práctica por los falsos profetas cristianos y el materialismo desenfrenado de los poderosos son la señal para mí clara que me indica de proceder cuanto antes a golpear con mi espada de la justicia a todo el mundo desencadenaré un nuevo diluvio universal con el fuego que arrojará piedras cósmicas que caerán del cielo sobre la tierra. No temas, hijo. Tu descendencia, los hermanos de tu confraternidad, los justos y los buenos del mundo, subirán a bordo de las arcas que no conocerán las aguas. Te encomiendo, hijo, perseverar en la fe en el Cristo Redentor, el Mesías, hijo del Dios viviente. Estoy entre vosotros y nada podrá moverse sin mi voluntad y ningún cabello de vuestra cabeza será tocado. Mi gracia sobre ti, hijo, agradecido hacia ti, con amor. Siempre cerca de ti, Adoniesis, planeta Tierra, 25 de abril de 20, del 2025. Bueno. Después de todos los maestros que han encarnado a lo largo de los siglos, después de años de difundir el mensaje extraterrestre de la palabra de Cristo en el mundo, de los miles de sangraciones en los estigmas en el cuerpo de un hombre sufriente que ha dado todo a la verdad, ¿qué es lo que quiere la humanidad según tú? No sé qué es lo que queremos los humanos también, porque yo no soy humano, no soy de este mundo, he venido aquí para ayudarlos. Me he preguntado muchas veces qué es lo que quiere la humanidad y por eso me identifico con el ser humano, porque quiero tratar de imitar, aunque todo, con todos mis límites, a Jesucristo, como de, debería hacer todo cristiano. Jesucristo, que no solo no era de este mundo, sino que era y es también el Hijo de Dios, se ha identificado en los hombres y les ha dado su vida por un acto de amor. Desde esta perspectiva puedo afirmar, que el hombre de hoy ya no sabe lo que quiere porque ha perdido el criterio. La mayoría de los seres humanos en la Tierra ya no siguen una lógica y ni siquiera tiene motivos válidos para vivir. Cada uno trata desesperadamente de ir para adelante y lo hace porque en el fondo el hombre desea la felicidad, o sea, ese valor absoluto, natural y legítimo, que por el derecho pertenece a todos los seres creados por el espíritu omnicreante. <coughs> Los espíritus generados por la mente divina también se convierten en hombres a través de la ley de la reencarnación y hacen su experiencia para adquirir la felicidad que se encuentra a través del conocimiento de todo lo que ha sido creado. La felicidad, por lo tanto, se encuentra con el conocimiento a través de un valor incontrovertible que es el amor. El amor es, por lo tanto, el sentimiento que debe darte la felicidad. Los hombres de hoy Buscas esa ansiada felicidad de una manera que a nosotros nos choca. El hombre de la tierra busca la felicidad a través del poder, la violencia y la opresión y está convencida de poder encontrarla sirviéndose de un elemento que ha elegido como valor absoluto, el dinero. Este es el error más grave que ha cometido esta humanidad. Así que hoy el hombre busca la felicidad a través de la opresión a los demás, adquiriendo dinero, teniendo poder y usando violencia, y está convencido sobre todo si es poderoso que con este medio alcanzará la felicidad. Pero se equivoca. Este es su mayor error. Todos los poderosos que tienen posesiones, dinero e incluso hacen guerras ejercitando su opresión sobre los demás, son personas infelices. Los extraterrestres que graban las conversaciones de los que gobiernan el mundo, Incluso en las situaciones familiares o de convivencia, me dicen que son personas deprimidas, infelices, que se drogan, pero tienen miles de millones, tiran bombas y tienen naciones en sus manos. El hombre, por lo tanto, busca la felicidad, pero en realidad está enfermo de una enfermedad muy grave que en el lenguaje extraterrestre se llama árbar, una peste irreversible que afecte el cerebro para actuar sobre el corazón y el espíritu. Esta enfermedad no se puede curar. Solo unos pocos millones de personas logran curarse del árbol. Pregunta, ¿por qué el mensaje de los últimos tiempos ha sido confiado a la realidad extraterrestre? ¿Por qué son precisamente los extraterrestres los que tienen que llevar el mensaje al planeta? Respuesta, hoy el hombre está listo para comprender todo esto respecto a hace 2.000 o 10.000 años atrás. Hace 14.000 años el hombre estaba listo Y fue así que la realidad extraterrestre estaba integrada a la sociedad. Pero luego ha ocurrido una catástrofe que destruyó el mundo desde entonces. Y luego todo volvió a empezar. Por esto en los últimos 12.000 años el hombre ha tenido que tener innumerables experiencias en cada área del conocimiento humano. Hasta el punto de tener conocimiento y cultura. <coughs> en estos siglos muchos maestros han bajado a la Tierra. El mayor de ellos es Jesucristo hasta llegar al día de hoy, en el siglo XXI, perseverando siempre las guerras y la violencia. A pesar de estas gravísimas situaciones, el hombre ha desarrollado, sin embargo, una tecnología que antes no teníamos. Hoy tenemos tecnología para hablar a distancia sin cables. Tenemos comunicación En tiempo real, podemos dar vuelta al mundo y llegar incluso al otro lado del planeta. Podemos afirmar que esta situación le ha dado al hombre la posibilidad interior e intelectual de estar preparado a aceptar verdades que nunca antes habría entendido gracias a la tecnología que ha adquirido. Hoy el hombre está preparado para comprender cuál es la verdad que en realidad no es la que ha practicado hasta ahora con respecto a Dios. La vida, la religión, la teología. Hoy el hombre está preparado para comprender que la verdad es otra, es decir, la existencia de vida inteligente en el universo. La realización de que el cosmos es una inmensa familia donde existe una gran confederación que dirige la vida y el conocimiento. Hoy el hombre está preparado para comprender que no existe aquel Dios en el que hemos creído. Un Dios que era fábula para niños. Las religiones desde el punto de vista de estos seres que gobiernan el universo han sido solo una necesidad funcional para el crecimiento humano y han caído en tentación y en la degeneración. A pesar de esto, la inteligencia, la ciencia y el conocimiento que ha sido adquirido desde el punto de vista tecnológico nos da la posibilidad de comprender finalmente de dónde proviene esta enseñanza cósmica. Esta proviene de estos seres llamados extraterrestres, Por esta razón, las inteligencias extraterrestres traen el mensaje a la Tierra y su finalidad es sacarnos de la dimensión material, es decir, del mundo. El día en que tengamos un contacto masivo planetario con estos seres, el hombre terminará de vivir en el materialismo y en la religión. Todo esto finalmente desaparecerá porque podrá vivir de una ciencia que no es aquella materialista, sino que es la ciencia del espíritu. Estos seres nos enseñarán a comprender que el universo está compuesto de múltiples dimensiones, que es una ecuación matemática y química perfecta, que existe una unidad superior que dirige y coordina y administra el cosmos, que existen innumerables seres divinos que lo coordinan y que no es cierto que hay un solo Dios. Si acaso podemos afirmar que hay un solo creador, bueno, ese es el verdadero Dios, Pero hay innumerables dioses, que son los dioses padres, y nosotros mismos somos dioses, como nos ha sido dicho por Cristo. Vosotros sois dioses. Juan capítulo 10, 34. Comprenderemos, por lo tanto, que el conocimiento es el fin de nuestro existir. Entonces los extraterrestres debemos tomar al hombre de la mano y guiarlo para que pueda hacer la transición de la era de la relatividad a la era del absoluto, del espacio y del universo. Esta es la razón por la que hemos venido a la Tierra. Aquí estamos contestándole mucho más contundentemente la pregunta a nuestra querida auditora que nos hizo esa pregunta. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta acá. Eh, les damos las gracias por acompañarnos. Les damos las gracias por sus interesantísimas preguntas. Y... Lo esperamos la próxima semana, el, en principio el día domingo, a la hora habitual del programa. Muchas gracias y buenas noches. do